Quedó picando del año pasado después de la medida de fuerza que hicieron algunos sectores de trabajadores y trabajadoras estatales, el descuento que alguna parte de la docencia recibió por adherirse a esa medida de fuerza. Vamos a hablar con Laura González, que es referente del CITEP, uno de los sindicatos que agrupan a docentes que no están en UTEP. ¿Cómo te va, Laura? Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo, buen día ahí todos los que están, los chicos y chicas. Bien. Eh Juan Pablo, después quiero este acotar algo. Después de este shingle para la promoción pampeana venir con esto, ¿viste? Es como un bajón. Bueno, pero de eso se trata, este los bajones y los altones, ¿qué querés que te diga? No, escúchame Laura, eh, quedó el año pasado esas una, en una situación gris, ¿Qué? es decir, no, no sabía cómo se iba a resolver, si hubo docentes que recibieron estos descuentos, hubo una irregularidad ¿Qué? en el modo en que el, algunos establecimientos educativos reportaron las ausencias, entre entre comillas. Ajá. Contanos ¿Qué? cuál es el panorama ahora, qué hicieron, qué hicieron. ¿Qué esperan? Sí. Todo eso que vos decís, todo junto. Ahora te lo explico eh, brevemente. Mm. El día 28 de noviembre se decidió hacer un paro con la intersindical. este Tenemos como gremio de base ATE, que es Asociación de Trabajadores del Estado, estamos dentro de la intersindical, y bueno, debido al ajuste, Eh, primeramente nacional, que todos nadie desconoce eso, que, que ha profundizado y de deteriorado el poder adquisitivo, este, y a nivel provincial también, el, la quita del FONID, eh, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y la conectividad desde Nación también ha afectado a varios docentes, y bueno, por ello nos ha llevado a realizar este paro, Eh, contando con una característica, hubo, generó un, un punto de inflexión, este no solo por la adhesión de los docentes, que fue masiva, fue de 90 a 95%, sino que el gobierno provincial hizo un giro en sus políticas. Y eh, con respecto a eso, eh, quiero destacar que fue eh, el único día que se quitó el ítem paro del, del SAGE, Eh, que es un, un sistema que nos este bueno nos eh, caracteriza a nosotros por por elevar la falta bueno nos nos este, sigue con eso este entonces sacó el, el ítem en paro este bueno unilateralmente arbitrariamente porque este no sabemos por qué porque era un día de paro lo habíamos avisado con tiempo y forma así que este Todavía estamos esperando respuestas, eh, y fue una discriminación también para docentes, porque hubo docentes que hicieron paro y no se los descontaron. Claro. Y hubo docentes que no hicieron paro y le descontaron también. Uh -huh. Así que hubo un, una desprolijidad en eso este bastante importante. ¿Y ese, ese descuento que eh, está uh -huh. impugnado de alguna manera? Este, eh, ¿cómo, ¿En qué uh -huh. condiciones está...? No, ah bueno ese descuento eh, como no pudieron ponernos paro ese día lo pasaron como falta injustificada que eso nos afecta muchísimo a los docentes porque este es un apercibimiento puede generar un apercibimiento, es una primera fal falta injustificada que no fue así este porque de hecho el derecho a huelga quiero resaltar esto este no se puede sancionar El derecho a huelga este está avalado constitucionalmente e inclusive hay pactos internacionales que avalan ese derecho. Es este es un derecho individual y colectivo. Por eso se dice que es un derecho pluri-individual. Eh, no nos pueden sancionar por hacer paro, no pueden de ninguna manera este realizar esta falta injustificada porque fue justificada pero insisto insisto con la pregunta hay sí. una impugnación desde, desde, desde el punto de vista formal Laura ah, eh, sí, en su momento sí, se dijo que sí, estamos Ah bien a ver sí, contanos sí. contanos el trámite ¿cómo Perdón, sí. en su momento qué me decías? no que Utelpa enseguida dijo que no iba a intervenir porque no iba a dar protección porque no, no había adherido a la medida de protesta entonces supongo que tienen que tener el paraguas de algún otro sindicato. El derecho a huelga no es un no es propio de una organización sindical. Claro. Este va más allá de, de eso. Este, así que bueno, este Utelpa sabrá si defender o no a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, eh, nosotros estamos realizando varias este llevamos a cabo varias eh, notas legales, este hicimos una nota al Ministerio de Educación y a a personal docente este vamos a ir a la, a la fiscalía también con varias notas eh, varias firmas con una nota con varias firmas de los afectados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque es algo que no, no nos corresponde nos eh, nos incrimina este fue eh, como una, nos sentimos perseguidos, nos sentimos apretados por, por realizar un, una, una acción un derecho que nos corresponde. Bien. y esto en qué instancia y en qué ámbito se está discutiendo? Y nosotros como sindicato eh, seguimos todas las vías legales eh, con nuestros este, compañeros y compañeras y vamos a, a seguir con estas con estas notas y estas este, presentaciones. Este, hasta que obtengamos respuesta, hasta ahora no no hemos obtenido ninguna respuesta. Pero ¿de quién esperan Solo, respuesta, Laura? Y del Ministerio de Educación ah, bien, y de, Personal Docente que nos respondieron una vez diciendo que como no adhería Utel, peinadería no Amed, este nosotros no no estábamos cubiertos. Y creo que nos están este subestimando. Yo creo que ahí este como si no supiéramos nuestros derechos. Me parece que este no no no no es una respuesta válida es una respuesta que que nos este no, lo sabemos muy bien sabemos muy bien lo que nos eh, nos afecta y lo que no no vamos a hacer un paro para que nos descuentes realmente no nos está alcanzando el dinero este muchos compañeros y compañeras están sacando eh, comida alimentos con la tarjeta de crédito no se llega a fin de mes Este, así que es una situación muy crítica la que estamos viviendo los docentes. Muy bien. Laura, y en ese contexto y más allá de la cuestión puntual del paro, ¿cuáles son las perspectivas para el año que acaba de, de comenzar? Y bueno, continuar con estas luchas, continuar con asambleas, y continuar con este diálogos con nuestros compañeros y compañeras, que, que eso era lo que por ahí estábamos viendo que faltaba la participación, nosotros hacemos eh, reuniones virtuales eh, semanalmente, y en esas reuniones eh, las integras eh, docentes de, de distintos pueblos, tenemos docentes de, de muchos pueblos que, bueno, nos enteramos lo que sucede en cada rincón de la provincia, no solamente en Santa Rosa eh, se han cerrado, también quiero este resaltar esto que se han cerrado escuelas hogar, escuelas hogares este muchísimos cargos acá en santa rosa se han cerrado cargos y eh, eh, se han cerrado cursos completos quiero decir este así que bueno seguir en asamblea seguir escuchando oyendo las eh, opiniones de nuestros compañeros que eso es lo importante siempre siguiendo lo que lo que quieren las bases realidad, no lo que dice una dirigencia. Muy bien, más vale que agradecemos el contacto, Laura, y si querés agregar sí. algo más, eh, te escuchamos. Y esperamos una pronta respuesta y que esto se solucione porque estamos dispuestos, siempre estamos abiertos al diálogo, así que para enmendar esto necesitamos que nos, nos respondan concretamente, seriamente, porque me parece que que una respuesta como esa la la Este, no no no no nos parece nos ningunearon y este una respuesta concreta por qué sacaron del saje el ítem paro y claro. eso es lo que lo que pretendemos en eh, una respuesta y que nos llamen al diálogo, no no tenemos ningún problema en dialogar y en exponer lo que nosotros este estuvimos las acciones que estuvimos haciendo hasta ahora. Muy Esto, bien. nada más Juan Pablo, muchísimas gracias y saludos a Pao, a Paola uh -huh. que me ha llamado, pobre. Dale. ¿Por qué pobre, Che? Bueno, gracias. Ay, bueno. Sí, no, un saludo, un abrazo. Dale. Chau, chau. Laura González es una de las parte de la dirigencia del CITEP, que es el gremio que adhirió a esa medida de fuerza y que sigue peleando para que los descuentos que se aplicaron a algunos trabajadores y trabajadoras de la docencia no se hagan efectivos.